un disco de los tangos prohibidos un disco de Oscar Chávez este trovador mexicano muy querido que bueno, agarró los tangos prohibidos por las distintas dictaduras y distintos gobiernos constitucionales y escuchen muy bien este tema empezamos con Matufias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 Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay estratos de alimentos si hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso buscando la perfección. Y reina el arte moderno en todita su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad. Nuestra vida moderna es una calamidad. De unas drogas hacen vino, de porotos el café, de maní es el chocolate y de hierbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud, los licores vomitivos que llevan a la tauda.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 ni no acostarse a dormir, hay que estudiar con provecho, el gran arte de vivir. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. escuchábamos a Matufia, olor a de vivir de Ángel Villoldo, un tema que debe tener unos 90 años más o menos. Eh, hay bueno, eh, 90 años, eh no quiere decir que este ahora ocurra todas estas matufias, ¿eh? cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel por libre nos dan un gato y una torta por pastel.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 a le solaba todo el vento y jugó con su pasión Era un mosaico dique que yugaba de que me era hija de una curandera me llena de profesión pero vivía en grupida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 escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y la península histérica, eh, la península ibérica, es eh,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 Vamos a ir gastos sociales apretando el pensionista repartir al alguien Españaanya va muy bien no bien paratres siempre cuando que era alcalde i para nuestro presidente però que se l la todo sigue igual de mal Has no tocar los cojoes Iros todos a ma ja me insistisiendo Va muy bien, vamos bien para los de siempre Para el para el alcalde Para nuestro presidente Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal No nos toques los cojones los todos a mamar Y a veces el gobierno te da la oportunidad ¡Ay! De cerrar la boca y de ponerte a mendigar Queremos igual de la naturaleza y fraternidad ¡Oh, oh, oh, oh! A la Cuba de Beruki nos vamos a emborrachar ¡Ay! Buscando la manera de Guadalajara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 Tu mai